Después, eh, otro testimonio que decía que, que era muy amable, muy, este, muy macanudo y que en determinado momento lo vio como demente, producto de las torturas. Y eso duele, duele la deshumanización que sufrieron mi viejo y los demás compañeros, pero bueno, honrando la memoria y... Y cuando nosotros decimos juicio y castigo como consigna, bueno, es una tarea, ¿no? Y a pesar de la, de la desconfianza que uno supone en esta justicia, tampoco hay que abandonar esta trinchera. No había datos que conocí a partir de, de leer bien los testimonios que tenía viejos, uno que había llegado apenas se creó la CONADER. Y por otra parte, en el juicio por la verdad de Mar del Plata me enteré que él... Que el secuestro en un Bollot 504 verde claro lo ejercía José Francisco Bujedo, que era suboficial de inteligencia de Marina, que era un árbitro de fútbol afamadísimo en Mar del Plata y en distintos lugares.